Buenas noches, bienvenidos un jueves más aquí a Radio Crash, a 105 FM, el grupo de profesionales del talento y estamos reunidos en torno a, este, a esta mesa, estos micrófonos están muy, muy llenos. Y, y queríamos que cada una de las personas que hoy nos acompañan se presenten. Yo soy Paula Vango, como siempre aquí acompañando a muchos profesionales y a muchas personas talentosas que vienen a desvelar el, el suyo y a acompañar a otros en este en este proceso de desvelar sus talentos. Y vamos a comenzar. ¿A quién tenemos hoy por aquí? Empezamos. ¿Quién quiere presentarse eh, el primero? Jano. Bueno, yo mismo. Me llamo Jano. Eh, de... Soy diseñador gráfico y trabajo en Jano Comunicación. Pues nada, estoy aquí otro jueves más para, para hablar un poquito pues de, de qué va el tema hoy de, de las personas exitosas o las personas fracasadas. Y a mí se me ocurre pensar incluso pues que puede haber un híbrido, ¿no? gente que en un momento dado tenga éxito y que en un momento dado fracase Bueno, la vida misma. Muy bien, ¿quién más se nos presenta aquí hoy? Hola, buenas noches, yo soy Olga Gutiérrez eh, Social Media Manager en Social Más Estrategias Sociales y hoy el artículo del que hablamos es de la página de U Eureka Startups y, y lo que queremos poner de manifiesto es esas eh, características que identifican a esas personas exitosas y además dejar claro que todos podemos conseguirlas todos podemos ser eh, esas personas de éxito Hola, buenas noches, soy Cristina Reguero, eh, economista y coach y, y esta tarde vamos a debatir eh, eh, las, qué características unen a las personas que, que tienen éxito y a mí me gustaría que los oyentes se identificaran eh, en cuántas eh, características de estas tienen porque seguro que comparten muchas de ellas Muy bien, eh, Hola. tenemos una invitada nueva hoy Que se va a presentar ella misma. Hola, encantada de estar aquí con vosotros. Me llamo Elena Argüelles y soy profesora de protocolo y comunicación. Es, principalmente me gusta definirme así. Y estoy encantada eh, de, en este, de tratar este tema porque, sobre todo, creo, yo voy a insistir mucho en la inteligencia emocional, que es algo que me parece muy importante y que también tiene mucho que ver con el éxito o el fracaso de las personas en su vida, tanto personal como laboral. Muy bien, gracias Elena. Y entonces tenemos también aquí en la pecera, que se presenten por favor, nuestros técnicos. No se nos oye, espera a ver. Bueno, no sé si se nos escuchó bien, pero tenemos a Natalia y tenemos a María Jiménez, a Natalia Gutiérrez. Y a Natalia Gutiérrez y María Jiménez aquí como técnicos en la pecera, siempre ayudándonos a que todo llegue a los oyentes. Y, y también tenemos a Ana Fernández. Ana, ¿qué nos cuentas, por favor? Pues a mí me gustaría saber, lo primero, eh, ¿qué es para vosotros el éxito? Porque habláis de personas exitosas. Y yo quiero saber quién es la persona exitosa. ¿Qué y es el éxito? Muy bien, aquí nos lanza... La... una pregunta. ¿Quién contesta primero? ¿Qué es el éxito? Se me ocurre decir que el éxito puede ser un cúmulo de casualidades en la vida, ¿no? Algo que en un momento dado un grupo de personas es capaz de reconocerte y que por convención, bueno, pueda ser un producto interesante. Siguiente. Muy bien, ¿quién más? Venga, Elena, nos no sé, a mí me gustaría decir que necesitas. el éxito es algo relativo que no todo el mundo tiene el mismo concepto de lo que es éxito, que para lo que que para lo que quizás a ti sea éxito, quizás no lo sea para mí, que el éxito es algo que está muy relacionado con nuestras, con nuestras necesidades interiores y, y que a veces también está en, relacionado con las necesidades sociales, con lo cual a veces entramos en conflicto entre lo que nosotros queremos y lo de la sociedad espera de nosotros. Es complejo, ¿no? complicado saber qué es el éxito. realmente el éxito, a ver Cristina, que nos cuenta también para, eh, para definirlo y luego hacemos un pequeño compendio, recapitulamos lo que todos hablamos. es curioso lo que dice lo que dice Elena, porque es verdad que muchas veces se relacionó el éxito con, con efectivamente lo que la sociedad eh, esperaba de ti, ¿no? yo cuando estudié la carrera eh, estaba como muy claro que tener éxito era eh, conseguir eh, acabar tu carrera con unas calificaciones excelentes, encontrar un trabajo fantástico en el que ganar mucho dinero y ser un alto ejecutivo eso era, por aquel entonces era eh, lo más de lo más, ¿no? era súper exitoso y el que no lo conseguía no estaba en el camino pues se consideraba que, que había fracasado ¿no? yo creo que eh, todo ha demostrado el tiempo, la sociedad y todo lo demás, todo lo que que acompaña que el éxito no tiene nada que ver eh, con eso, ¿no? De hecho, de hecho hay muchos saltos ejecutivos que hay cantidad de ejemplos de gente muy conocida que ha dejado absolutamente todo por perseguir sus sueños realmente, ¿no? Entonces, eh, para mí, creo que tengo muy claro que el éxito es alcanzar lo que, lo que tú necesitas, lo que tú quieres, nada tiene que ver con el dinero ni con el estatus eh, profesional en este caso, ¿no? A lo mejor una buena definición de éxito es la felicidad. La felicidad, ¿verdad? exacto. Sí, yo iba a, a, a... decir lo mismo. Sí, bueno, <risa> no, o sea, <risa> de, al final el éxito, como bien dice Chris, es una característica individual. Para mí yo puedo estar teniendo éxito eh, de una manera que personalmente eh, me satisface, pero que no cubre otra parte que la sociedad o el resto entiende que para mí es suficiente. Y a veces ahí. Eh, juega un papel fundamental la empatía la inteligencia emocional de la Exacto. que hablaba Elena en el sentido de que tienes que ser fuerte para tener claro que para ti tu éxito es ese y que da igual lo que digan los demás Sí, es algo, es algo que quería yo también eh, explicar un poco ¿no? que a veces la presión social puede influir eh, negativamente ¿no? sobre... Eh, aquellas personas que, que no tienen esa capacidad de sentirse fuertes y de, de mantenerse en, en lo que ellos consideran y por lo tanto eh, caen en la necesidad de, de, bueno, de cumplir los requisitos o cumplir las normas que, que se espera de ellos. no Todos conocemos casos de gente que se espera que cumplan unos determinados procesos y acaban haciéndolo porque la presión social es más fuerte que su propia capacidad de, de defensa ¿no? ¿Ahí, ¿ahí puede ser que entre en juego el tema de la resiliencia? Uh -huh. bueno supongo que ahí entra en juego muchas cosas ¿no? ¿empezamos a enumerar? sí, por Bien. ejemplo en el artículo entre las diferencias entre la gente exitosa y la gente que, que no lo es está el de adaptar eh, y aceptar eh, los cambios ¿no? las nuevas tecnologías por ejemplo ¿Y qué es un cambio? Realmente, a nivel de un éxito, ¿qué nos puede cambiar nuestro camino a nuestro propio éxito, nuestra expectativa de tener éxito en, eso, en algo? Si hay un cambio, cambia nuestro éxito o cambia nuestro, nuestra línea de, de avance, de acción. Mira, ya de mano y lo más inmediato éxito es subirse al siguiente carro y no caerse. Uh -huh. en él. Acción, que... ¿no? Realmente ahí Eso es... es... O sea, ante un cambio de una cosa, que sigas. Que sigas eh, con tu empeño, con otros medios, con otras formas y con otras habilidades. Uh -huh. Y que sepas aplicarlas, utilizarlas y ejecutarlas. Y si al final acabas teniendo otro éxito nuevo, tírate el sombrero. Chapo. Un éxito no esperado, ¿no? Que incluso tus expectativas eran otras y... esos son los mejores éxitos porque si hay algo que lo persigues al final sabes que lo vas a alcanzar pero pues si sí. hay algo que te viene totalmente de forma de expectativa aunque lo persigas pues mucho mejor lo o sea que realmente una sorpresa ante un éxito te, te, te puede dar la sensación de mayor éxito no lo confundamos con la lotería ¿eh? no, no, hablo de la sorpresa de un, de un éxito no, no tan planificado por ejemplo, tú puedes tener un objetivo, una meta Y, y querer hacer algo hay un cambio externo que no controlas porque pues eso la, la, la sensación del entorno siempre ese cambio esa sensación de que, de que nada va a estar igual de que todo puede tener un, un, un evento fortuito o bueno la entropía como dijéramos del universo y tu, tu plan de acción tiene que cambiar en ese momento tú consigues sin saberlo otro tipo de éxito que no esperabas y esa sorpresa puede generar mayor ¿Sensación de bienestar que el éxito anterior? Total. Y además lo que hace es reafirmarte que lo que estás haciendo uh -huh. vas por buen camino. Yo no estoy de acuerdo. Mírame por qué usted. <risa> A ver, eh, sí entiendo que en ese éxito habría un factor fundamental que es la sorpresa. La sorpresa. Y qué es lo que... Eh, ...digamos que aumenta o multiplica... ...la sensación de éxito... ...pero que al final viene dado por otra variable... distinta ...que es la sorpresa... ...pero el éxito es el mismo... ...es decir, tu bienestar personal... ...tu satisfacción, tu realización... ...es la misma... ...otra cosa es que tienes algo que lo exponencia... ...que es la sorpresa... ...algo que además te llena de alegría... ...claro, pero si no esperas que te vaya a llegar ese éxito... ...de alguna no manera... ...no estaba en tus planes quizás... Eh, ...conseguirlo por esa vía... ...vino por otra y pues, te sorprendes... Quizás si eres capaz de analizar cómo lograste ese éxito sin estar dentro de tus propias capacidades, ¿no puede haber sido un cierto talento el que te llevó al éxito dentro del cambio? Eso es lo que te hace intuir que estás por buen camino. Que ¿Y qué es la intuición? La intuición es. ya <risa> mucho. No <llamo>. yo, <risa> yo, yo, de yo iba a decir que ahora que estábamos hablando de lo del éxito, el segundo punto es desear el triunfo en los demás eh, frente a aquellos que disfrutan el fracaso ajeno. Eso sí. hay una frase ejemplo, que es la de la recompensa del dador. Que ahora mismo hay ciertos grupos, ¿vale? Muchos de los que estamos aquí sabemos de quién estoy hablando. Y, y esos grupos se basan precisamente en eh, la recompensa del dador, es decir, es un, tu recompensa viene porque tú les das a los demás algo, ¿vale? Cuando estamos hablando de un entorno profesional, tú les das a los demás referencias o partners o proveedores, lo que pasa que, claro, eso es una teoría súper chula si viviéramos en una sociedad justa mm. en la que estuviéramos todos en nuestro puesto por meritocracia propia y no por dedocracia y en la que realmente hubiera un mercado libre y transparente donde jugáramos con toda la información. ¿Qué? Mientras la información no es transparente, solo la tienen algunos, o solo tienen acceso algunos a esa información, las reglas del juego entonces ya no funcionan. Al dador ya no se le viene de vuelta ese beneficio de dar más. Y es lo que muchas veces eh, vemos cuando cogemos estos artículos, que muchas, la mayoría, por no decir el 100% de las veces, están traducidos de artículos ingleses. Ingleses americanos en concreto, sí. que es otra sociedad completamente diferente incluso a, a la propia inglesa. De hecho, este artículo es, un, es una es una traducción y así lo indica el, el mismo editor. Entonces, claro, son ideales muy válidos en una sociedad muy competitiva y muy transparente a la vez, como es la americana, pero en una sociedad como la española, yo no sé hasta qué punto eso te convierte en una persona de éxito o en una hermanita de la caridad. Claro, un poco, uh -huh. un poco ingenua, ¿no? Bien. Este sistema, a lo mejor este método, yo creo que puede funcionar muy bien cuando hay grupos muy bien integrados y que cada éxito de cada individuo ayuda a crecer al grupo. Entonces cada individuo mmm, se siente muy feliz por ello. Pero yo creo que eso es pues eso, claro. una excepción dentro de creo que creo que un poco este artículo creo eh, o así lo he entendido yo está basado un poco en cómo funciona un grupo que está coexionado, es decir es. como todos los puntos de lo que van hablando es de qué manera todo se reparte entre todos, el éxito el fracaso, las responsabilidades la información, así lo he entendido yo y por eso creo que los puntos están un poco marcados en ese en ese ritmo, en ese aspecto ¿no? por ejemplo el tercero habla sobre cómo eh, el hecho de eh, emanar alegría las personas frente a aquellas que emanan ira, generan En el grupo generan una dinámica diferente, ¿no? Hay, hay un dicho popular que dice que cuando alguien te pregunta qué tal estás... siempre digas que bien, porque el que te quiere se alegra y el que no se. <risa> sí, bueno, sobre todo en, en este caso digamos que que tanto la alegría como la ira, lo que hacen son emociones que generan eh, respuestas o bien positivas o respuestas negativas o respuestas negativas, ¿vale? Mm -hmm. Compartimos eh, eso, que las, las emociones las emociones se contagian, entonces, eh, hombre, de todo hay, pero a mí no me apetece mucho juntarme con alguien que esté enfadado, cabreado continuamente, que te, ¿sabes? Triste, claro, una vez, claro triste, triste, como hablábamos el otro día, claro <risa> que hay mucho triste por ahí. Entonces, eh, para empezar, estás ahuyentando a la gente, ¿no? Claro, la dinámica del grupo es diferente. Entonces, eh, ...para empezar ya no creas grupos... ...sino que lo que haces es eh, dividir... ...entonces con la alegría... ...sí sí que eh, la gente puede unirse más a ti... Pero si tampoco, en ese aspecto... ...pero tampoco confundamos alegría con banalidad... A ver, ...no, no, no, a ver... ...efectivamente... ...porque todo el mundo puede tener un momento malo... ...todo el mundo puede tener un momento... ...en el que personalmente no se encuentre bien... ...o esté pasando una mala época... ...pero tampoco tenemos que tomarnos la vida... ...todo el día como una fiesta... ...evidentemente la alegría no es un estado de euforia sino simplemente es intentar no estar lo mejor posible Exacto. <coughs> Pero la alegría mantenida en el tiempo y en el espacio al final yo creo que se acaba convirtiendo en otra, en otra cualidad la alegría se demuestra y se nota espontánea y naturalmente cuando alguien está continuamente alegre pues esa alegría no es tan espontánea y no es claro Ni tan, tan natural. Chifera. Y eso hoy la Sí, el cuarto punto habla sobre aceptar la responsabilidad del fracaso, ¿vale? Frente a aquellos que siempre buscan la excusa de culpar al otro. Por eso hablaba un poco, yo creo que aquí sí que entra lo de la dinámica del grupo y, y la dinámica de aceptar el fracaso como algo propio o algo... Eh, algo repartido en el grupo, no como algo de la culpa no es... No, o simplemente intentar ser el objetivo mío. y analizar todas las causas. Es decir, sí puede haber causas externas, ¿por qué no? Pero también puede haber causas intrínsecas a ti. Es decir, pues si yo en este momento no hubiera hecho esto y hubiera hecho la otra cosa, no hubiera derivado en estos acontecimientos. O si cuando yo vi que esta persona me demostraba esto o me hacía esto en el trabajo, ¿no? Hoy me estaban contando el caso de... <coughs> Eh, yo me alineo mucho con las responsables de calidad porque ya sabéis que yo vengo de calidad de prevención y siempre vamos como los malos en todas las empresas y seguimos siéndolo y porque claro, vas a evaluar a los demás vas a controlar y como me dijo sí. a mí una vez una compañera de trabajas es que tú dejas en evidencia eh, los fallos de los demás claro, es que es mi trabajo avisarte de que lo estás haciendo mal vale y entonces yo me decía que ella había tenido un encontronazo con un, su jefe en la empresa anterior en la que trabajaba porque había una persona que sistemáticamente llegaba tarde pero es que además a las 12 se iba a tomar el café volvía a la una y se iba a la una y media a comer y entonces era como, o sea, nunca llegas a la hora pero es que encima te, a partir de las 12 de la mañana no podemos contar contigo claro. con el INRI de que era la recepcionista o sea, la persona que cogía las llamadas de la empresa bien Y la persona que en teoría debía estar la primera a las nueve en punto en la solución le dio las llaves. Con lo cual, como llegaba siempre tarde, todos entraban tarde a trabajar. Y en este país tenemos la mala costumbre que si un curso empieza a las nueve y tenemos la mitad del aforo, esperamos hasta las nueve y media. Sí. Entonces penalizamos al que ha llegado su hora y premiamos al que llega tarde, que llega tarde y sí. es un, sí, sí. un irrespetuoso con los demás vale, los cinco minutos de cortesía estoy de acuerdo y todos podemos tener un percance en un momento dado pero, no más. pero es que en España siempre tenemos percances, y una vez me enfadé muchísimo en un curso que empezaba a las nueve y media y empezamos a las diez y cuarto y era como, oiga, que yo soy autónoma, o sea, que yo voy todo el día con la lengua afuera Sí, sí, es verdad que aquí los cursos, de hecho, cuando los programamos, siempre los programamos con el margen de media hora. Sí, sí, ya hora. se cuenta con eso. Claro, por... ya se cuenta bueno, con no el se retraso, puede, ¿no? media hora de, de margen, porque sabemos que nadie va a llegar a la hora, lo cual, evidentemente, eh, va en perjuicio de todos, claro. Si alguien empezara a su hora... Sobre eh, todo de los que llegaron a su hora. Claro, el que llegara tarde tendría que incorporarse eh, como pudiera, eh, seguramente el segundo día llegaba a la, a la hora. Quizás entonces en esto que hablamos, de, de, de un poco eh, aceptar esos fracasos, esos fallos que hay, en el tema también de la puntualidad y de la responsabilidad, miramos si esa persona que está llegando a tiempo emana más alegría que ese que llega tarde y viene triste, porque no sé por qué a mí claro, se me está entendiendo es la, la señal la estrategia le erizo voy a dar que, pena para que nadie me diga nada claro y entonces claro. la persona que llega antes va con entusiasmo va con ganas porque ya sale de su casa pensando o oh, de donde venga de otra reunión voy a ir a esto porque tengo muchas ganas de ir porque <risa> espero algo tengo expectativas en ello y voy a llegar puntual y pronto no vaya a ser que me pierda algo importante para claro, lo malo y que mi grupo de trabajo que Paula cuando lleva media hora esperando al resto al final el que se cabrea es él entonces. no, no por supuesto <risa> quiero decir pero Voy un poco a la, a la base de la sensación interna de la persona que está insa que no está del todo bien. Quiero decir, el que va a algo con unas ganas tremendas, va con previsión, va con tengo que estar, necesito media hora, por si acaso un imprevisto me impide estar a las nueve. Que es lo que nos pasa eso. a todas cuando tenemos hijos. Sí, todos esos imprevistos que nos suceden, pues esas cosas realmente si ya pasas de, de, de, de automotivarte para llegar a una reunión o para llegar a un, Mejorlo, un me compromiso me antes pues si llevas, bueno, por si llego realmente eh, yo creo que también habría que, que valorar en, en las en las eh, es, es inteligencia emocional eh es decir, se inicia una, una clase, se inicia una jornada y una persona llega tarde y eso quiero valorar, esa persona realmente no tendría que estar con esa plaza con, la, con el mismo derecho que el que llega a las nueve porque no, no, pero el no entusiasmo es eso. demostrado por la otra persona probablemente el formador a las dos acabe la clase y se vaya pero yo me he perdido media hora claro. de clase de ese señor que va a cobrar igual sus cinco horas lectivas que me parece estupendo eh uh -huh. pero que yo quería mis cinco horas de clase y me has dado cuatro horas y media claro. y ahora vamos a quitar el café que nunca son 20 minutos que siempre son 30 uh -huh. o sea que al final realmente de formación efectiva me has dado una hora menos claro aceptamos el fracaso en ese caso Los que estamos allí y llegamos a las nueve ¿no ¿aceptamos ese fracaso? ¿En algún momento hay asertividad en esos cursos? ¿Le Demasiada. decimos algo al que llega tarde? No, porque la que dice algo... Hombre, algunas algo, veces sí. Sí, chica, pero... Porque ya... Pero, <risas> pero normalmente la que dice algo es como, ¡ala! ya está, está la sí, tocada! Sí, están burde sí, ahí es, tocando las narices sí, o lo que sea. Es un poco lo que comentaba. Es, tendemos a, a dar por hecho que va a suceder. Y en otras sociedades, en otros países, ¿creemos que sucede eso también? En otra, eh, el bueno, tema del éxito, Natalia, el fracaso en, ¿en Inglaterra pasa esto? Natalia, absoluta <risa> <risa> y ya llegas antes de la hora porque ya sabes que además como tienes una hora antes siempre vas a llegar ya con, una hora, con la hora española entonces ya llegas antes no, no, pero está yo lo del horario aquí ya ya no sé cómo llevarlo mal, nunca, hay que llevarlo mal nunca, es que no se puede llevar bien nunca te acostumbras y eso horroroso el horario es De los autobuses te acostumbras a que nunca lleguen a tiempo Taxis, conferencias Es una impuntualidad A todos los niveles Quedamos. Y cuando nos eh, toca a nosotros Estar de la otra parte Y dar el empezamos ya ¿Somos puntuales o no? Porque a lo mejor la culpa también parte de nosotros Yo cuando, cuando soy formadora en el otro lado, Pregunto, 10 minutos de cortesía Y hay muchos aquí que habéis estado en alguna formación mía Y yo pregunto, 10 minutos de cortesía y me dice todo el mundo, sí, pero a las 10 empezamos. Muy, sí, bien, muy bien, muy bien. No, no, claro. Sí, no, no. Es que hoy me ha pasado, me he ido a presentar a una formación que voy a dar el jueves de la semana que viene, empezaba a las 9, yo ya empecé a las 9 y 10, ¿vale? Y hubo gente que llegó cuando yo ya me iba, porque yo solo iba a saludar y a decir, hola, me llamo tal, os voy a hablar de esto y para la semana que viene necesito por favor que me reñéis un formulario que se os va a remitir por email con cuatro preguntas. Los que llegaron tarde, yo les dije, no, no, quedaros un segundino afuera en el pasillo Para que los demás pudieran empezar la siguiente clase que tenían que empezar Y les dije, mira, es esto, esto, sin ningún problema, o sea, sin no, malas caras Hay que acostumbrar a, acostumbrar a la gente un Pero poco. fuera de la clase, es decir, los demás estaban a su hora, los demás van a empezar su clase Y vosotros os quedáis aquí hasta que yo os cuente lo que había contado antes y luego entráis Claro, no, que poco... El quinto punto. Espera, espera, que Janos formador Perdón. también. Que nos cuente, que nos cuente. Claro, que mi, nos cuente mi, ulti, como... mi última experiencia fue exactamente igual. También tuvimos un desfase de una hora y pico porque los alumnos no se atenían a aparecer por allí. Entonces, bueno, pues yo tuve que asumir que me fumaban esa hora y pico y tan ricamente. Sí, sí, sí, exactamente igual, todo fue exactamente igual, se condensó el tiempo, pero se tuvo que hacer pues más acelerado. Yo creo que ese es un parte de un pequeño fracaso de esta sociedad española en la que vivimos. Esto se traslada también a, por ejemplo, la productividad en el trabajo, que por quedarse más horas se piensa que uno es más productivo, y no, y todo va por lo mismo. Ay, hay, y hay un vídeo buenísimo, no sé si ha, lo habéis visto, eh, que pasa el pasar jefe, ¿no?, y se pone a escuchar detrás de la puerta y está oyendo las teclas en el ordenador, ¿no?, taca, taca, taca, taca, taca. y entonces tú hacen un zoom la cámara y la cámara se mete dentro del despacho y cuando se mete la cámara dentro del despacho lo que hay es migas de pan en el teclado que se están comiendo las palomas ¡Ja, <risa> y eso es lo que pasa en España estamos Totalmente. mirando Facebook, el periódico el marca, comentando la paliza de Alemania a Brasil ¿vale? y nos quedamos hasta las 9 de la noche en la oficina Claro. porque el jefe piensa que estamos trabajando como campeones cuando se han perdido 3 horas por, por la mañana y así. no ha de ser así entonces a lo mejor es algo intrínseco a, a los españoles que yo creo que hay que erradicar el otro día fui a una reunión ...y eran dos salas que estaban ocupadas... ...entonces... Eh, ...la otra eh, fue... estricta puntualidad... ...entonces el que llegara tarde no se admitía a la entrada... ...directamente... ...en la nuestra se admitía a la entrada... ...a cualquier momento... ...en cualquier momento, entonces... ...en la sala de alao, que es lo normal... Lo ...establecido... ...o sea, tú llegas a la hora, se establecen 10 minutos de rigor... ...a partir de entonces se cierra la puerta... ...y no se permite la entrada a nadie más... ...unos pollos, la gente... En la de la o, porque es una vergüenza, porque a quién se le ocurre, porque esto no se, se le ocurre a nadie. Encima, como que el sistema está eh, tremendo, cuando eso es lo normal, ¿no? Aquellos están dando su curso, claro, no, su es hora, que no, no es el y no, fracaso que yo llego tarde, es tu fracaso que no me dejas entrar. Claro, claro, pero se armaban unos pollos increíbles cuando yo lo estaba viendo con absoluta normalidad y yo diciendo, ojalá hubiera pasado en este, en esta aula y no en la anterior. Te tenía que haber cambiado a la otra. Clase. Ya, ya, porque era del inserso, bueno, no, no se si no me hubiera cambiado. No. Al hilo de lo que comentabas Disculpad, no me acostumbro al micrófono todavía. <risa> al hilo de lo que comentabas sobre el tiempo que perdemos en las empresas haciendo haciendo lo que no tenemos que hacer que es mirar o hablar eh, otra de las características que hablaba sobre la gente exitosa es eh, que hablan de ideas, no hablan de chismes no chismorrean, entonces si ese tiempo que empleamos en hablar lo hiciéramos de, eh, de calidad probablemente no necesitaríamos tanta cantidad y sí bueno, eh, ojo que aquí nos estamos haciendo unos trajes a los españoles pistonudos pero hay una realidad que está ahí y que nos debería de poner todavía más colorados que es que Somos los más productivos cuando tenemos menos tiempo disponible, es decir, somos unos vagos de redor, redomaos, ¿vale? En el sentido de que si a mí me dicen que yo tengo que presentar un trabajo dentro de un mes, en lugar de empezar a prepararlo y decir, venga, y en cuatro días me lo quito y ya lo tengo hecho, no, lo hago los tres días antes y lo hago muy bien, pero chico, es que has tenido un mes y has usado tres días, ¿no te, no te parece que te estás autoengañando tú y además engañando al otro? Claro. Sí, sí, sí, sí. <risa> o sea, que nos falla un poquito la gestión del tiempo, ¿no? <risa> no, no. Nos faltan las ganas de trabajar muchas veces. Muchas veces que no desastres. todas. A lo mejor es falta de motivación. Falta de motivación, de emoción. No, me, también yo entiendo que hay, hay tiempo para marujear, que se puede hacer en la hora de tomar café, y después hay tiempo para generar ideas, que es el momento de la productividad del trabajo. Pero Por me, supuesto. Pero esos dos tiempos, Yo creo que puede ser un error y entonces muchas veces estás hablando y acabas derivando pues, en la conversación de no sé qué y eso creo que al final lo que hace es la productividad reducirla al 50% o, o a, a lo que sea. Claro. Uh -huh. Bien. El, se, el, el sexto punto habla sobre compartir información que había, alguien había comentado antes sobre el hecho, eh, me parece que había sido Olga, sobre el hecho que muchas veces eh, tendemos a no compartir información, no dar eh, datos o no, no ser eh, lo suficientemente transparentes. Eso, eso lo que pasa que para mí ha sido el, el pan de cada día desde el año 2000, ¿vale? porque yo siempre he estado en organizaciones que dependían de una tecnología, vale, bien fuera un programa de gestión de clientes que se llaman CRM's o fueran otro tipo de, de herramientas colaborativas. Yo la primera experiencia profesional que tuve nada más a ver la carrera fue en Alsa, Alsa es una mega empresa y, y hace 14 años ya tenía su propio CRM, su propio programa de gestión, yo gestionaba 11 taquillas desde Ferrol hasta Valladolid propias más los puntos de venta, el típico kiosco del pueblo de no sé dónde, eh, en ese eje… Y era fundamental que la información fluyera en ambos sentidos, es decir, que tanto las personas que estaban en el punto de venta pudieran comunicarse conmigo directamente, que era su inmediata responsable, como que yo pudiera comunicarme con ellos y con los de arriba o con los de al lado, porque bueno, nosotros nos dividíamos entre suges, la comercializadora, explotación, que es tráfico, quien sí. pone los servicios… Y mantenimiento, evidentemente comercializador y mantenimiento muy poco tenían que hablar, ¿vale? Pero sí teníamos mucho que hablar con explotación y con tráfico y me acuerdo que esa falta de información acabó haciendo que los de la comercializadora asumiéramos muchas veces unas funciones que no eran las nuestras sino que eran las de los otros a raíz de una reunión que tuvimos en la que alguien decía «es que los puentes no son predecibles porque cada uno cae en un día de la semana diferente». Y claro, ya era una, una situación tan degenerante y tan agravosa que me acuerdo que además yo me enfadé y le dije muy enfadada a esta persona que me doblaba la edad en aquel momento, porque yo de aquí ya tenía 23 años, y le dije: Perdona, pero es que Jueves Santo y Viernes Santo siempre cae de jueves y de viernes. Evidentemente. Y claro, las carcajadas que hubo en la sala, ¿vale? Con todos los directivos implicados fueron brutales, porque es que es absurdo, o sea, te acabas de dejar tú solo en evidencia. Claro. Sí, sí, sí, sí. Eh, el punto 7, eh, lo mismo que antes hablábamos sobre lo que le cuesta a la gente asumir sus eh, responsabilidades en los fracasos, el punto 7 habla de dar a la gente el mérito en las victorias. Eh, bueno, quizás eso nos cuesta más que, que asumir los fracasos. Nos encanta ponernos medallas. Nos encanta, ¿no? Nos encanta. Y después cuando hay un fracaso, eso es del otro. Yo creo que eso es un poco como el estereotipo, después me imagino que haya muchos matices, ¿no? pero lo, lo típico es eso. Que algo ha salido bien, fui yo, claro. sí, sí, por Dios, bueno, faltaría más. Que algo ha salido mal, no, no, mira, es que resulta que falló esto, que esta persona que se encargaba, que a lo mejor es un poco lo que comentaba Olga antes, de hacer ese análisis un poco de grupo y analizar por qué ha sucedido de dónde ha podido venir sin buscar culpables simplemente por mejorar el método o el sistema claro. para que funciona mejor en otras ocasiones bueno yo, yo todo lo que estábamos hasta ahora hablando yo creo que, que podríamos recapitular un poco no porque hablamos de mucho todos mm. estos seis puntos ya quedamos casi bueno por la mitad no porque aquí ponía 16 diferencias entre gente exitosa y gente que fracasa en este artículo que estamos tratando de Eureka Startups pero um, quizás eh, eh, el principal punto es el de la gestión el de la gestión personal de, de, de la comunicación lo que hablábamos antes gestionar nuestras comunicaciones de manera asertiva, ser asertivos con los demás las personas exitosas tienen esa naturalidad en decir de verdad lo que sucede sin dañar al otro porque tienen la inteligencia emocional muy, muy desarrollada Por, de su forma natural no, sé que, no es que se hayan hecho un curso de express coaching ni de nada, yo me imagino que esta gente de forma natural son líderes y, y en unos grupos de este tipo o donde trabajen tienen, alcanzan el éxito porque saben gestionar esa, esa comunicación con su entorno para saber decir lo que el otro necesita sin llegar al punto de dañarle o de hacerle sentir menos ¿no? y también eh, para desarrollar eh, un poco este grado de, de aceptar la, la responsabilidad la responsabilidad de, de los fracasos ellos los primeros no es predicar con el ejemplo sino es que se vea lo normal lo normal de la de las situaciones es decir ver la normalidad en, en cometer un fallo no por sí, lo que... Yo creo que cuando una persona ve sobre un líder algo siempre ve esa naturalidad esa lo ves Que hace, que hace las cosas bien, que las está predicando con el ejemplo y que las está demostrando. O sea, yo creo que hay ahí sinceridad. Yo creo que eso es el punto fundamental. O sea, un, un buen líder es el que él por delante sorprende a los demás con su capacidad de trabajo, de acción y de evolución. Yo creo que eso y, es... y también la parte primera que estamos hablando de esa alegría, ¿no? Gestionar un poco la alegría, no que se genere una euforia, no que sea una, una sensación desmedida de. De éxito o de, de subidón de energía, sino que sea algo que esté no. bien, bien, en píldoras bien adecuadas, ¿no? Hay una alegría que se palpa, que la gente va y hay una inercia, ¿no? O sea, en, esa alegría es... en la sensación de trabajar, en el proyecto, de comprometerse, etcétera. Yo creo que emanar alegría no es estar constantemente con la sonrisa, sino que... Que hay algo que de repente hay un bajón, que alguien tiene bajón, uh -huh. tiene tristeza, y el líder o la persona que está en el equipo y tiene esa cualidad emocional más desarrollada, es capaz de levantar con la palabra adecuada, ¿no? Claro, tiene que esa ser. Persona es, sí, esa persona exitosa necesita eso. Es. Gestión profesional y en uh -huh. alguna ocasión gestión personal también. Uh -huh. Vamos a, a ver, ver. qué tenemos nos Tenemos ahí a María Jiménez haciéndonos señas desde la, la pecera, psicóloga. que no sé si habíamos dicho que estaba aquí, <risa> escondida. <risa> estaba aquí, pero no se había, no había saludado todavía. Cuéntanos, María. Bueno, yo os estaba escuchando hablar y me ha venido a la cabeza un, un concepto que usamos en psicología, que es el locus de control. No sé si sabéis a qué se refiere. Implica la atribución que se hace de los, los hechos, los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. Puede ser interno, cuando se atribuyen a uno mismo, o bien externo, cuando se atribuye a la casualidad, a la situación, a factores ajenos a nosotros. Eh, me resulta llamativo el hecho de que podamos eh, tener en consideración este, este concepto en este tema, dado que las personas de éxito no hacen atribuciones externas de los fracasos, sino que son capaces de responsabilizarse de ellos y también de los éxitos, por, por supuesto. Pero eh, hay una tendencia importante a hacerse cargo también de la parte fea, ¿no? de, de aquello que nadie, que nadie está dispuesto a aceptar. Eh, por desgracia hay muchísimos profesionales que se atribuyen a sí mismos aquellas cosas que salen bien, tienen un locus de control interno para los éxitos y externo para los fracasos si algo me sale mal es por las circunstancias por mi mala suerte, por las malas condiciones por la crisis por el agujero de la capa de ozono por lo que sea, pero no considero que porque tengo el fondo de los ojos blanco también puede ser por eso Olga no, bueno, a ver, aparte de bromas, un poco era lo que hablábamos antes, ¿no? El, el buscar siempre culpables fuera, nunca dentro. sí puede haberlos fuera, ¿por qué no? Evidentemente la crisis económica que hay ahora mismo es algo que fue global, es decir, fue algo que afectó a todo el planeta, no, no es una cosa exclusiva de España, pero también es verdad que nosotros la hemos sufrido muchísimo más, ¿vale?, que otros países... Quizá pues nuestra propia casuística, es decir, somos muy de cultura del pelotazo, somos muy paternalistas, muy de subvenciones y ahora me van a fusilar de prejubilaciones <risa> anticipadas y al final lo que estamos generando es una sociedad completamente paternalista en la que un padre le dice a un chaval, no, Fiu, no vayas a trabajar porque por menos de mil euros los yo. Exacto. Sí, esto es otro, otro otro punto que creo que enlaza muy bien, que es el de establecer metas y planes, ¿no? La gente eh, con éxito es gente que, que tiende a planificar su vida laboral a corto, medio y largo plazo. Uh -huh. eh, esa es la diferencia, ¿no? Entre, Entre la gente que, que, tiene eso, que, que pretende buscar el éxito y la gente que, que va un poco a la deriva, ¿no? Pues casi vamos a recapitular un poco aquí también, porque ya sabemos que aquí en El Talento nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, el hashtag Talento Profesionales y hoy ya tenemos un hashtag creado, el de personas exitosas, y hay una noticia para compartir entre todos, que entre todos lo estamos consiguiendo, y es que nos han retuiteado pues desde Nicaragua. Eh, mentalidad proactiva eh, nos ha retuiteado y estamos muy contentos y este éxito lo queremos compartir con, con todas las personas que en los medios nos tienen nos tienen ese cariño esto y ha sido escuchan. culpa de Natalia que es nuestra aldeana global <risa> natalia manifiéstate A acércate al micro por favor no, no que digo que, que ha sido culpa tuya Porque te ha retuiteado a ti un tuit tuyo en el que mencionabas de lo que estábamos hablando. Ha hecho tu retuit, debe ser alguien que tú conoces por alguna de tus genialidades cuando te vas por ahí. Algunos de mis talentos, ¿no? Exactamente. Que nos ofenda a mi marido. <risa> y, y Natalia y yo siempre tenemos un dicho, ¿no? Que, que nos gustaría ser capaces de preparar en su caso a su sobrina, en mi caso a mis hijos, para que sean ciudadanos del mundo. Eso sí, asturianos, ¿eh? Pero, asturianos por el mundo. Pero no, no por el mundo. A ver, es, es muy diferente. Es decir, ella y yo eh, elegimos vivir aquí, ¿vale? Porque en un momento dado de nuestras vidas, ambas est hemos estado fuera de Asturias. Eh, yo he tenido un pie en otro continente y, y, y Natalia evidentemente también. Y decidimos venir a Gijón y quedarnos en Gijón porque... Nuestra satisfacción personal, nuestro sitio personal, creíamos que era el, el quedarnos donde nosotras queríamos vivir, en ese sentido. Eh, puedes llamarlo como quieras, volvemos antes, ¿no? a la diferencia de los éxitos de cada uno. Pero que yo ya haya decidido vivir en Gijón no quiere decir que no sepa nada del mundo, que no, que no esté conectada al mundo, que yo todos los meses me voy a Madrid o me voy a Valencia o, o me voy a donde me tenga que ir o me voy, como me fui en enero con, con Natalia de Inglaterra, a conocer esa universidad asombrosa Y completamente envidiable Que es la Universidad de Artes de Londres En la que a la gente que está haciendo el, el curso de diseño de moda ¿Vale? Les enseñan a tejer con telar Porque está muy bien hacer dibujinos Como me dijo una tutora Pero tienen que saber de dónde sale la tela Para los dibujinos Claro, Qué fantástico. Oye, volviendo al punto 8 Y, y entre hablando con, con Olga Aquí detrás de los micrófonos Eh... ¿Qué pasa si los planes y las metas de una persona se convierten en el bill metal? Es decir, el dinero. ¿Y qué significa la frase morir de éxito? ¿Eh? La frase morir de éxito. Morir de éxito. Mor morir de éxito. ¿Qué, qué entendéis Esto... vosotros por morir de éxito? ¿Morir personalmente? Porque igual va por ahí. Normalmente cuando alguien crea un negocio y de repente le va muy bien, eh, siempre le hacen la misma pregunta de ¿y no te da miedo morir de éxito? Emborracharse, ¿no? Con el éxito. El... Yo, yo creo que hay gente que se les apaga la luz. O sea, en el momento que llegan a la meta o lo que ellos creyeron que era su meta, que es ese éxito, se les apaga la luz porque se dan cuenta que por lo que estaban luchando ya lo han conseguido y ya no hay motivación para más. O es no poder gestionarlo y caer desde el precipicio. No, puede ser también, pero yo creo que muchas veces es porque tenemos erróneamente planteados lo que entendemos como éxito. Entonces, cuando lo consigues y te das cuenta que no te satisface, te mueres por dentro, porque es decir, tanto trabajo y al final cuando he llegado, no lo he disfrutado. Pero quizás yo yo no sé si eso sería adecuado, ¿no? Pero en algunos en algún artículo leí que una persona eh, comentaba que él no se paraba ...en los fracasos... ...ni en los éxitos... Claro, ...realmente claro, claro. él iba disfrutando su camino... ...tenía un éxito... ...pero es que ya estaba tan pensando en el siguiente... Claro. ...que ese éxito... ...él había disfrutado del camino... ...y había llegado ese momento... ...entonces es imposible morirte en eso... ...porque tú ya estás activando... ...tu siguiente peldaño de crecimiento... ¿no? O de... O de ilusión, la o como clave, lo queramos llamar. La clave es el camino, en disfrutar del camino, no uh -huh. tener como meta llegar a un punto. No, no agobiarse con punto. el pasado, con el fracaso Mirar pasado. Si, ni, ni Si estoy de acuerdo con las como... personas que estamos aquí, todas pensamos obviamente eh, igual, ¿no? Pero quizás para llegar a, a esas personas, ¿no? Que nos escuchan y no tienen el mismo pensamiento que nosotros, sino que es eh, la cantidad de empresarios que se me pasan ahora mismo por la cabeza, ¿no? que es la muchísima mayoría que es eh, montar una empresa eh, con la finalidad ¿de vivir de las subvenciones? podría no. ser, o sea, quiero decir la finalidad oye, no, estoy total y de la tripartita que me faltaba no, pero quiero decir las finalidades de ser empresario o de montar una empresa, cada una son individuales, ¿no? no, no es cada una la nuestra, o sea, la empresa se crea también, en principio, para vivir de ella, para ganar dinero con la satisfacción del cliente podremos seguir ganando dinero y podrá seguir viviendo en la empresa, hoy en día, con el mundo en el que vivimos. Pero está claro que no todos los empresarios piensan igual. Con lo cual, ese camino del que habláis no es general para todos. Pero ellos sí tienen éxito. ¿Creen que tienen éxito? Bueno, de hecho, eh, eh, ellos vacilan de tener ese éxito. ¿Y, ¿Y tú además, lo crees? Pues, uh -huh. Bueno, el éxito además se demuestra en cifras. Pero entonces volvemos a la pasta. ¿El éxito que se mide en dinero? Bueno, esa era la pregunta del inicio. Pues, a ver. Mmm, ahí creo que yo los creo otros ocho puntos restantes se nos van a quedar para. El se van a quedar programa. un poco corto. <risa> para seguir. Eh, a ver, eh, yo te contestaría que, por ejemplo, para mí no es el objetivo, pero si hay personas eh, que su fin es ese, eh, ¿por qué no respetarlo también, no? Te quiero decir, eh, si tú pretendes que la gente respete lo que para ti es importante, creo que debemos partir también de respetar otras otras opciones, aunque aunque no compartas, ¿no? Si esa persona es feliz eh, intentando hacer, eh, no sé, montañas de dinero y le va fenomenal, oye, pues lo consiguió y, y bien. Aunque tu pensamiento no sea no sea ese, pero sí que es verdad que también tenemos que aprender a respetar lo que, lo que nos es muy diferente, y eso es muy difícil, lo pero que para nosotros no ejemplo, es, o, o lo que no compartimos. Estudiamos una carrera universitaria, o lo que estudiamos, lo que sea. Uh -huh. ¿Disfrutamos estudiándolo o buscamos la titulación? Eh, realmente es que es, es para todo aplicable en la vida. Sí, es sí, para Las medallas y los cromos son absolutamente necesarias en este país, por fortuna Eso, o por desgracia. Es, es decir, decir si vaya a decir que aquí eh, padecemos de titulitis, aquí es necesario titulación. Para todo, lo cual no siempre va unido. Y, y no necesariamente una titulación pública. Bien, o sea exacto. Cuando a ti te dicen, porque yo he leído muchas veces muchas ofertas de empleo, en las que te dicen titulado, diplomado, licenciado, no sé qué, y máster de empresa reconocido prestigio, dices tú, vale, un privado. Claro, a eso me refería, que aquí, aquí en, en este país, o quizás en una cultura, no solo en nuestro país, que parece que estamos, o que estoy continuamente metiéndome con, con España, pero sí que es verdad que la mentalidad mediterránea es un poco de titulitis, mientras que, por ejemplo, igual que hablábamos de la sociedad americana, eh, que reconocen otro tipo de valores... Eh, y reconocen a la gente la, las, las cualidades de la gente no, no, no, no. independientemente de sus capacidades, exacto Cristina independientemente de que tengan o no esa titulación quizás no exigen tanto una titulación como si sí una formación o una capacidad de demostrar aquello que buscan no mientras que aquí en España exigimos eh, primero la titulación y luego veremos si además eh, cumples eh, el, el, otra serie de requisitos o si tienes esas capacidades pero damos por hecho Que, que esa titulación te va va a aportar una serie de, de como mínimo de conocimientos y bueno, conocimientos puede ser pero práctica es otra historia yo ahora, además, mira algo práctico que me pasa y que veo muchas veces, ¿vale? al ser formadora es el hecho de que eh, una de las formaciones que yo doy ¿vale? es eh, presencia de redes sociales presencia en internet yo siempre digo, ¿vale? porque creo que es fundamental que todo el mundo tenga una página web Y luego está muy bien que se jacten de... ¡Ay, qué bien llevo la página de Facebook! Sí, pero como no estés en Internet, no estás para todo el mundo, ¿vale? Si estás en Facebook, solo estás para los de Facebook. Y cuando llegas a un profesional y dices... ¿Tienes perfil de LinkedIn? Bueno, sí, pero ¿para qué? Porque yo las entrevistas las hago muy bien y siempre las resuelvo muy bien. Y... Sí, sí, lo que tú quieras, pero estás haciendo un programa de inmersión... Para irte a otro país porque aquí no tienes trabajo. Es decir, las redes sociales eh, no funcionan aquí como funcionan en otros países. Ya para empezar, ¿vale? quizá por eso también hay como una especie de pluf muchas veces detrás de, de lo que de, de lo que vemos y de lo que brilla mucho, pero en realidad en, en otros países cuando tú utilizas las redes sociales de la manera que ellos las utilizan y ojo, hay muchísima gente que no está en redes sociales pero sí tiene una presencia en internet, es decir es profesor titular de la universidad de no sé dónde y tiene su ficha en su universidad donde tiene todos sus reconocimientos y sus ejercicios prácticos, proyectos lo que sea, sus fracasos también y aquí no Aquí es, yo tengo el título y ya está. No, tú tienes el título y si eres alguien que va a dirigir personas, porque seas un ingeniero superior que tiene que tener un equipo trabajando para ti, tienes que tener habilidades para dirigir personas. No vale solo que tengas una licenciatura en una carrera técnica. Por ejemplo, eso es algo de lo que yo muchas veces doy eh, doy clases, ¿no? Doy clases a muchos profesionales eh, altos ejecutivos que, que tienen una carrera y que su trabajo consiste en dirigir equipos y son incapaces de trabajar, de hablar, de dirigir a más de dos o tres personas. Son incapaces de, de, de exponer su trabajo entonces efectivamente aquí hablamos de las cualidades ¿no? es decir, tienes una titulación que sí que te da unos conocimientos necesarios para tu trabajo pero luego hay otra serie de capacidades que no has desarrollado como son el hecho por ejemplo de, de saber dirigir un equipo a mí hay algo que me gusta mucho de las universidades americanas y es el, el debate, yo quizás porque soy de comunicación y creo que aquí en España por ejemplo eh, no se sabe debatir, no se enseña a hablar en público en las escuelas, en los colegios, en las universidades, nos enseña a hablar en público, nos enseña a debatir. Eh, y creo que eso es forma, eh, creo que es una gran carencia que tenemos o que tienen eh, los, eh, los ejecutivos, entre otros muchos los ejecutivos, todos en general, pero, pero aquellos que tienen que liderar en particular. Bueno, entonces eh, quizás la, la, la mayor eh, preocupación que podríamos tener ahora respecto a estos puntos que habíamos tratado, es que no conseguimos llegar a los 16 y vamos por el octavo, pues sería eh, cómo, cómo educarnos para, para poder eh, gestionar ese éxito en caso de que lo pudiéramos alcanzar y ser un éxito ecológico. Porque muchas veces estamos viendo que ese éxito daña a otros. No sabemos Yo prefiero usar sostenible. Quizás Sostable. por por la por tiempo formación profesional en el tiempo, pero no profesional del FQM creo... sostenible. pero yo prefiero lo de sostenible sí sí pero yo creo que a veces ecológico porque Yo creo que las somos personas y sostenibles más como el ciclo de vida, ¿no? Pero, pero lo ecológico es que no que no intoxique, que no dañe. Hablamos de personas tóxicas hace unas semanas, ¿no? Que ese éxito no lo convierta en una persona que muera de éxito con toxicidad y que genere una, una atmósfera en su entorno que no sea respirable y que otros se aparten, sino que ese éxito genere de verdad una persona líder que también hablábamos de los líderes relacionales, talentos multiplicadores y todo eso, que nos ayude a todos a, a estar en torno a esa persona. Persona, o esas personas y que un equipo contribuya en, en, en compartir el éxito, compartir el fracaso y quizás en, en saber ser más eh, personas, ante todo, más que, más que exitosos. Es que no lo que hablamos, abrimos el debate con ese tema, en qué consiste el éxito de, de una persona Y parece que siempre se tiende a pensar en éxitos profesionales o sociales cuando al final llegamos a la conclusión de que los éxitos individuales o personales también son muy importantes. Uh -huh. sí. Y vamos otra vez con María desde que nos quedan unos minutitos nada más ya. Sí. Bueno, nos quedan cinco minutitos de programa y yo quería comentaros como siempre apuntillando desde la psicología si tenemos en cuenta que... Se... ¿Ahora me escucháis? Sí, ahora bien que soy nueva aquí dentro de la pecera eh, si tenemos en cuenta que desde los estudios clásicos de psicología hay tres motivaciones básicas que son el logro que es conseguir, no hacer, hacer, hacer ir cumpliendo objetivos, fijarse objetivos nuevos eh, que sería un poco la, la hormiguita, ¿no? el trabajador eh, constante y, y perseverante la afiliación que es aquel que busca relacionarse estableciendo muchas relaciones, las redes sociales efectivamente y bueno, muchas relaciones y además relaciones sanas y productivas Y el poder que implica conseguir una posición de, de autoridad... ¿no? De, o de fuerza. O de fuerza. La autoridad que ahí es donde empiezan las connotaciones negativas. Uh -huh. Si esas son las tres motivaciones básicas, ¿cuál de ellas pensáis? O ¿cuál creéis que es la fórmula, ¿no? el porcentaje necesario de cada una para alcanzar el éxito? A ver, el trabajo es, es fundamental. Si estuviera aquí David, eh, nuestro profe de tuba... ...es una persona que continuamente habla de las 10.000 horas... ...la teoría de que tú puedes tener mucho talento... ...pero necesitas 10.000 horas para que ese talento sea excepcional... ¿vale? ...con lo cual tiene que haber trabajo sí o sí... Eh, ...la afiliación, creo que el ser humano es una persona social... ...por naturaleza y necesita vivir en tribu... ...de hecho a los niños siempre se les dice que hace falta una tribu... ...para criarlos y es algo que, que está corrompiendo esta sociedad... ...en ese sentido, cada vez las familias se desestructuran más... ...los abuelos son más mayores... ...pasan de la figura de cuidadores... ...a ser cuidados... Eh, ...ves como gente mayor... ...riña a niños por pasar cerca con patines... ...por jugar... ...por hacer lo que es propio de los niños y está pasando, Cris, no te rías no, no, me río porque tuve una bronca, hace una semana, claro, Cada una semana tenemos porque pasaban dos niñas con, con Patín por mi urbanización por eso me da la risa tenemos no sé. muy poco respecto a los niños chicas, y chicas, muy interesante, chico, aquí hija, no, muy interesante, pero nos quedan dos minutos vamos a intentar resumir todo quién quiere decir lo más lo más eh, representativo del programa de hoy lo que más le haya hecho pensar sobre el éxito, el fracaso y características personales de esas eh, personas que, que están en ello otro ellos. programa para a todas las que nos han dos dejado. frases la primera, bueno yo creo que las dos son de Jano, ¿no? que tiene unas frases que siempre a mí me dejan, la primera es el éxito es la felicidad y la segunda es eh, la clave está en el camino no en la meta Para mí son las dos frases más representativas de este programa. Bueno, y, y, y un poco para cerrar... ...que esta sociedad española en la que vivimos... ...que tanto hemos, a lo mejor, un poco dilapidado y tal... ...pues que se merece que estamos... Oportunidad. Se merece oportunidades, que estamos haciendo las cosas bien y, no, que... No, y que... y que yo lo dije antes, o sea, he tirado muchas piedras... ...pero también he dicho que somos los mejores... ...cuando tenemos el tiempo más limitado. ¿Y por qué no lo somos siempre? Que nos limiten el tiempo. Porque <risa> nos faltan oportunidades... Muy bien, bueno, quedamos con este minuto. Nos, nos quedamos en el lado bueno de la fuerza y... <risas> Muy bien, no, y vamos a comentar otra cosilla, que, que nos sigan en Facebook, en, en Twitter, en los siguientes programas, pero esto de Nicaragua nos llegó a todos mucho, hay que compartirlo, repetirlo, que nos escucha mucha gente, que estamos aquí realizando este programa... Eh, con mucha ilusión, con muchas ganas de, de hacer agradable a la gente lo que las ideas que el talento comparte y en lo que estamos trabajando todos, ¿no? Cada uno eh, a nuestro ritmo, con nuestros compromisos personales y profesionales, pero yo creo que a todos nos une esta sensación de que de que poco a poco se va haciendo grande y que todos tenemos algo importante que, que aportar y que y que Dar y se está contagiando. Yo creo que hoy ...ha quedado demostrado... ...con caras nuevas... ...con ilusiones renovadas... ...y sobre todo... ...con un cumpleaños feliz... ...que tenemos aquí para Olga... ...preparado... <risa> ...que va a ser improvisado... Total, ...y que queremos que... ...que ya sepa... ...que desde el talento... ...este primer cumple con Olga... ...no iba a ser lo mismo... ...sin una persona como ella... ...que tiene... ...que tiene unas características... ...profesionales indudables... ...pero personales... Eh, ...únicas... ¿eh? únicas, todos somos únicos Yo lo corro, pero ¿eh? Olga es muy única y un beso enorme desde el talento vamos a escribir aquí algo especial para ella y, y bueno, no sé si o sea, queréis estaríamos el cumpleaños feliz desde la pecera pero en fin Entonamos nuestros talentos los van en otra línea nuestros talentos no son musicales si tuviéramos a David a lo mejor él <risas> claro. con una voz de coro nos podría eh, deleitar pero bueno, muchas felicidades Olga compañera. muchas gracias a todos Nada, mira con vela y todo. Aquí se acerca una mm, vela oh, ahora. Yeah. <risa> Los oyetes no bueno, lo ven, sí, pero sí, se lo podemos comentar.